y además y estaba ¿no? lo de estamos dando vuelta ¿crees que hablemos con Fabio Denti de la actualidad de Libertad de Sunchales? Pero para mí es un placer enorme dialogar con con una persona tan agradable como como Fabio Denti en cualquier momento hablando de Libertad o de cualquier cosa. Bueno, sin la cortina de Pierre, presentalo. Fabio Denti, entrenador de Libertad de Sunchales, ¿cómo te va, Fabio? Matías Traversa, Fabián Pérez, que te saluda. ¿Qué decís? Un placer. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, bueno. El placer es nuestro. Gracias por por por el tiempo y gracias por por atendernos. ¿eh? Gracias, pues, ¿Cómo está, favorito? ¿Qué qué qué pasó con la nueva contratación? ¿Qué pasó con la salida de Bunnor y qué pasó con la la baja de de, de Brandon? Y sí, bueno, pues, eh, Bunnor eh, había tenido un muy buen rendimiento de comienzo y después eh, la verdad que le costaba mucho jugar primero. Nos pareció distante. Eh, y después las últimas actuaciones de local también estuvo bastante flojo, me parece que, que nos sorprendió muy positivamente de entrada, esperamos mucho de él y después es eh, como que se vino abajo, le costó un poco la adaptación eh, al equipo, él quizá venía a un equipo donde tomaba muchas decisiones, acá tenía que participar más del juego colectivo y bueno, definitivamente había bajado su rendimiento pero bueno después lo pasó que tomamos tomé la decisión del cambio eh, la verdad que el mercado está bastante difícil de hecho todos los equipos que están buscando jugadores estamos viendo más o menos los mismos y bueno apareció Brandon Robinson que era un chico que yo había enfrentado en la Liga de las Américas en las finales jugó en Alcones Rojo pero la verdad que vino con un peso diferente vino muy flaco Eh, lo vimos a entrenar eh, en cuatro entrenamientos, bueno, y tomamos la decisión de no tomarlo porque creemos que vamos a seguir en línea general teniendo los mismos problemas que teníamos con el jugador anterior, especialmente en la parte defensiva, más allá de que ofensivamente es un buen jugador, creo que lo que más nos interesa hoy es poner un hombre en esa posición que nos ayude en lo que es la defensa, el rebote, y me parece que íbamos a seguir igual. Bueno, bueno, ojalá... ¿Y ahora qué, qué, qué estás qué estás viendo? ¿Que viste algo? ¿Tenés algo en vista? No, un poco la idea que hemos tomado es, bueno, ir a jugar estos partidos, eh, hacer una pausa. Por ahí digo yo que querer arreglar rápido esto, por ahí no hace hacer eh, o cometer otro error, otra macana. Entonces es preferible, bueno, entrar al mercado, seguir viendo, a ver si aparece un jugador más confiable. Eh, y bueno, estamos en la búsqueda. La verdad que, que no hay... Me parece no muy amplia las posibilidades que hay eh, dentro, bueno, del presupuesto que manejamos. Y entonces, bueno, estamos viendo para tratar de no cometer error una posición que nos ha costado bastante en la temporada. Más allá de que uno en su momento nos ayudó y nos acomodó un poco, nos potenció. Eh, bueno, vamos a intentar en este partido que entre Galoati y, y Fernando Calvi cubran la posición, que lo vi bien haciendo últimamente mucho tiempo también, y bueno, y esperar el rendimiento de ellos y mientras seguir, a ver qué aparece. Fabio, Matías Traversa, hoy, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un placer. Eh, el exjugador de Boca, Rodney Elliot, ¿es una de las posibilidades que están manejando? Sí, es un jugador que nos ofrecieron, pero bueno, todavía estoy viendo, porque en realidad, eh, por ahí lo que busco, un juego bastante parecido a lo que era en dinámica este 4, un 4 dinámico con tiro abierto y me parece por ahí que Elio tiene la calidad del tiro sí pero que no tiene la dinámica igual a la, a la de este jugador, entonces bueno voy a esperar un poco a ver si aparece algo más parecido en el mercado, estamos también viendo algunos jugadores que han jugado en Uruguay o que están jugando en Uruguay a ver cuando se liberan por eso por ahí nos podemos tomar alguna semanita para ir viendo más allá de que Necesitamos volver rápido a ganar porque no queremos perder Terreno, hemos perdido una linda posibilidad de local y tenemos partidos muy difíciles por delante y si seguimos en este camino de dudas, por ahí podemos perder esta muy buena colocación que hoy tenemos. Estamos hablando con Fabio Denti, el técnico de Libertad de Sunchales. Eh, Fabio, en no que estamos en pareja y donde perdés un par de partidos bajas un, una o dos posiciones más allá de que la tabla se había partido un poquito entre lo que era obra sanitaria Peñarol y, y Libertad es una liga como como de rachas no porque por ejemplo ahora fue también que elionista tuvo eh, mucha cantidad de lesionados Libertad también lo tuvo eh, me parece que es un buen momento un buen pasaje de elionista nuestra competencia sí realmente es muy bueno yo veo eso elionista por ahí también en la primera fase estuvo muy bien hasta que sufrió las lesiones y que ahora retomó casi la plantilla completa, más allá de que el último partido con nosotros le faltaron Ale Fili, bueno, por problemas sencillos, Yure, y la verdad que se mostró en muy buen nivel, la verdad con un juego colectivo muy bueno, defensivamente muy, muy intenso, me parece que sin duda volvió a ser del equipo que el entrenador busca y que va a ser uno de los que va a dar pelea firme ahí para estar entre los cuatro, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Mati... ¿Cuál es el presente del equipo, Fabio? ¿Cómo, cómo planean este fin de semana eh, y, y cómo vislumbrás los enfrentamientos en Corrientes y en Paraná? No, para mí el presente, me parece que desde que nosotros hicimos un lindo trabajo, sobre todo en los físicos también en el refierzo, pero me parece que no volvimos basquebolísticamente de la misma manera. Eh, como todos los equipos, licenciamos nuestros extranjeros, ellos llegaron un poquito más cerca de de los partidos, y me parece que el nivel del conjunto no es el ideal todavía o el que habíamos tenido en un momento. Pero también no, eso no me sorprende y me parece que está es lógico que en algún momento eh, la altitud que tuvo el equipo pueda bajar un poco y que hay que retomarla, igualarla mejorarla para la época definitoria de la competencia. Más que se que queremos mantener este lugar y tratar de estar en, en, entre los cuatro. Me parece que este fin de semana es un fin de semana difícil, ...porque jugamos con San Martín que viene levantado y con un triunfo importante... ...y en su casa y sabemos la necesidades que tiene... ...y bueno, y con lo que hablábamos recién, con Sionista que tiene... ...es uno de los equipos, digo yo, del momento, que está jugando muy buen básquet... ...pero nuestra actualidad es buena y creo que mucho de lo que nos pasa siempre depende de nosotros... ...y eso es lo que hablamos dentro del equipo... ...y más allá de no haber tenido los extranjeros, hemos hecho una muy buena semana de trabajo y eso seguramente nos va a potenciar para el fin de semana. ¿Dolió? el Las derrotas siempre duelen, eh, en lo deportivo y más en el nivel en el que se está jugando y con las urgencias que tiene hoy la Liga, Fabio. ¿Pero dolió por cómo? ¿Se perdió contra Sionista? Sí, dolió mucho. Primero porque hasta comenzar el último cuarto habíamos dominado el partido. Llegamos a sacar hasta 15 puntos y siempre estábamos bien puntos arriba y después un último cuarto malo del equipo, donde no supimos reconocer situaciones, donde defensivamente también bajamos el rendimiento, y encima perder el, el, ulti, el último segundo, eh, la verdad fue un partido increíble, más allá sabe que eh, sabíamos que Xeniste es un buen equipo y cómo venía, eh, le doyó mucho por la forma en la que lo perdimos. Igual nosotros hemos perdido con Atenas, en su mejor momento y con Cienista ahora en su mejor momento, o sea que la verdad que de mi lado yo hago un análisis bastante tranquilo del tema, más allá de que en estos cuatro locales eh, esperábamos otra cosa eh, y ganamos dos solamente y bueno, nos tocó perder con los dos que estamos realmente en la puja, o sea que eh, si bien duele hay que seguir trabajando, me parece que no hay que desenfocarse... De, de la idea, de la manera de jugar. Me parece que hay que estar tranquilos en el trabajo y entender que, que eso es así, que está parejo. Y vengo diciendo que no hay que ponerse loco cuando le toca perder y hay que estar tranquilo para tomar decisiones acertadas. Galle, alguna pregunta más para Fabio? No, solamente preguntarle por por, por cómo está Jorge Benítez, cómo cómo lo vea Fernando Calvi y qué le ha aportado en el reemplazo del chino del chino Benítez y, y, y nada más que eso, con esos trenes. Bien. El chino está bien, está empezando ya a, a entrenar, a ver, todas las situaciones eh, sin oposición a la par del equipo, la semana que viene se va a poner ya a trabajar eh, definitivamente con oposición y en todo, tiene que recuperar un poco la forma física lógicamente, eh, le cuesta un poco también porque es un jugador grande de grande edad, pero lo hace día a día al 100% y está bien. Y a Fernando lo vi muy bien, tuvo me parece que se incorporó muy rápido al grupo, un chico en todo sentido 10 puntos, y que en el juego nos ha ayudado mucho, nos da una energía extra que el equipo necesitaba, eh, por ahí que se yo en alguno de los finales importantes le pusimos de eh, más la pelota en la mano, y le hicimos tomar decisiones que quizás no le correspondían a él y le correspondía a algún otro jugador del equipo, pero las tomó con mucho carácter y la verdad me parece que que es un jugador bárbaro y un chico que, que nos va a dar mucho más todavía eh, en esta temporada. La última y, y con mucho respeto, decís un cuatro dinámico, que conozca de juego, que conozca la liga, que tenga tiro y, y no se te pasa por la cabeza eh, decirle al gringo Perú, si ché gringo sacate la pincha de manager y, y venite a jugar algunos partidos, Bueno, mira, yo esto por ahí, en, en, un poco en broma, por irse lo digo. Yo vine acá pensando que en enero te tenía voz también. Pero bueno, él ha hecho algunos intentos y, y tiene algunas molestias y la verdad que él sabe muy bien lo que hace, es un tipo súper inteligente y que ama este deporte y que si él, a veces que no hemos hablado, me ha dicho que no se sentía para volver... Eh, él debe saber, saber muy bien lo que siente, y en esta no uno no se puede meter. Uh -huh. La verdad que sería un lujo para nosotros contar con él, y la verdad que para la liga, pero bueno, eh, no podemos, la verdad, eh, he tenido muchas charlas con él en ese aspecto por ahí, él ha intentado, ha hecho movimiento, trabaja todos los días, pero bueno, eh, hace bicicleta, no sé, trata de por todos lados ir eh, manteniéndose en forma, pero no, hoy por hoy no está listo, ¿no? le mandamos Fabio aprovechamos y le mandamos a través tuyo y a través de la gente de Femen Nuevo Mundo que escucha a Sila Puntales un fuerte abrazo al Gringo de parte de, de todo el equipo de uno contra uno radio Dale Dale le mandamos un saludo al Gringo enorme que me parece como dijo Fabio he tenido oportunidad de hablarlo por por por suerte con el, con el Gringo peluzzi y y bueno este eh, eh, hoy hoy por hoy el Gringo está muy bien en la función que está haciendo está aprendiendo la uh -huh. así que Eh, nada eh, que, que, y Está contento y feliz con esto ¿no? Bien, Fabio Te mandamos un fuerte abrazo Suerte el fin de semana Y bueno, a encontrar rápido el jugador que están necesitando Para completar el equipo Bueno, muchas gracias, un placer bueno, Fabio Un placer Demty. nuestro Sí, obviamente el placer es nuestro Fabio Dempsey, Fabi decía En uno contra uno Radio 10 minutitos nos quedan Vamos a hacer la segunda y última tanda de nuestro programa Y, y volvemos para cerrar con algo de información Gracias